tardes, bienvenidos a este María Especial donde vamos a realizar una entrevista muy preciada para nosotros, aquí con un dueto que se dedica a hacer música, que lo estamos conociendo hoy, que ya tuvimos ahí una charla previa, ya nos fuimos poniendo al tanto, todavía hay secretos maravillosos que se reservaron para el en vivo, me lo pidieron así, que no lo podían quemar acá tras bambalinas, <risa> unos seres ruidosos en general y en todo tipo de contexto, este Brandon, Eduardo, eh, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación y pues están aquí en, en Marría. Gracias a ti por la gracias oportunidad, a ti, es, eh. es muy bonito estar aquí con, contigo y con la maravillosa audiencia que está aquí Escuchando en la Realidad radiofónica Escuchando nuestras voces <risa> <risa> Me gusta cómo convive este Porque luego uno pensaría que son Mucho muy salvajes Este, pero son todo todo miel todo cariño y todo amor pues yo escucho las rolas y y sí sí dije no van a traer mucho mucho coraje pero quizá de lo que hablábamos quizá ya se quedó ahí ese coraje que que pudo haber estado y me encanta que irradian amor me encanta que este día vengan con esas ganas de contarnos esta historia de cómo suceden las cosas iniciamos con la canción wow ra, porque se llama Rau". tiene alguna historia? Pues más bien se más bien se deriva de ra de, de acerca de la crudeza de la canción en todo su esplendor sabes no es como que tenga tanto este pues simbolismo pues pero es más bien la crudeza en la que se desarrolló la, la canción y ese es el ese es, la, ese es el aura de la canción sabes entonces a eso me, a eso nos referimos con ra y se siente pues Pues sí, pues va de eso Y pues sí uh, Fue una de las cuatro canciones Del EP de Paper Houses Y pues sí Por lo general todas esas canciones Empezaban como yo Yo No sé, tocando guitarra Y por ejemplo Recuerdo que, que Cuando escribí <risa> Cuando escribí Esa canción estaba escuchando mucho como a fugaz y ese tipo de cosas y entonces como de ahí venía como toda esa energía que tú sientes como de crudo y de, de enojo o, o lo que sea pero sí pues la mayoría de canciones, las cuatro canciones que están ahí en el EP surgían como improvisaciones, como jams y así Se conocieron en la Colonia Independencia, allá por los lares, si no mal recuerdo donde está esta cancha de la Venados, donde solíamos ir a caiscariar, hay saludos a, a, la, a la raza del Resistencia Fútbol Club, este estaban morros, o ¿verdad cuando se conocieron? Sí, pues aproximadamente nos conocemos, llevamos conociéndonos aproximadamente como 10 años, eh, fuimos vecinos casi toda la vida, ...hasta aproximadamente hace un año que pues eso terminó... ...pero pues a pesar de todo ese tipo de, de circunstancias que nos ha puesto la vida... pues ...no dejamos de seguir haciendo lo que nos gusta, que es tocar. Sí, pues empezamos en el pequeño cuartito trasero de Brannon... Eh, ...aprendiendo, tocando cualquier cosa que podíamos... ...y que sonara muy mal y haciendo mucho ruido todo el día hasta que nos callaran y pues sí básicamente por varios años solo estuvimos tocando por tocar y porque pues éramos pues Brandon y yo pues compartimos como esta unión como de hermanos por más no sé trillada o cursi que suene pero sí es como pues vivíamos al lado entonces eso básicamente hacía que nos viéramos todos los días quisiéramos o no hola la mayoría de todos los días y crecimos juntos y escuchamos música juntos y crecimos con eso queriendo tocar uno con el otro. Ja, güey, qué chido, güey. La neta quedó bonita historia como eh, yo cuando decían vecinos, pues yo creí que hasta del, de la misma cuadra hacia acá, pero estaban sus casas están pegadas, pues, es, sí, Son ya meses, sí, sí. pues. <risa> urbanamente sí a meses, es Y por eso te fuiste a dos cuadras, dijiste de ahí También por eso fue Y sentiste fue, que fue muy sí, <risa> pues, estás muy lejos. ¿sabes? Sí, pues estuvo muy radical todo el pedo por las circunstancias que pues me marcó el cambiar mi vida en todo momento, pero pues a pesar de eso pues sigo teniendo contacto muy cercanamente de él y pues si él viene a mi casa o yo voy a la mi, a la suya, pues no nos separa de nada. Mi huevo, no, güey, no hay qué chido, yo agradezco esa unión, la verdad. Que disfruto mucho ahorita que hablamos de Robland, es, es esta canción que les dije que venía regresando del trabajo en el coche y me sentí en Arizona, ¿sabes? En el desierto, <risas> pisando a fondo, eh, del el EP lleva por título Paper House, uh -huh. ¿y qué hay detrás de ese nombre? Pues, permítanme tantito saludos al Benny que nos está escuchando y que dice que se escucha bajito el micro de los invitados, no así es así es su voz te pido que pongas mucha atención para que puedas entender todo esto uh, oh, ok ven y voy a intentar hablar un poco más fuerte eh, pues paper house va de conocer a estas personas que son benjamín de persona alicia que alicia terror y isaí que es luca bixoma y yeah y pues paper house fuera de que es una canción de la banda can y es muy buena y ellos también son muy fans de esta banda can pues ellos bautizaron a su hogar a su dulce hogar que para nosotros es como un segundo hogar eh, como paper house y, pues prácticamente en todo este proceso de de hacer él el, el ep pues estuvimos muy en contacto con ellos y, y con su hogar y pues sí fue una fue una gran influencia para nosotros como pues toda su persona y su hogar entonces sentíamos que que eso englobaba parte de la música que hicimos en ese entonces su hogar que era paper house y sentíamos que que era una buena manera de de recordar o plasmar ajá, en, en estas canciones sí a pesar de todos los estragos que marcaron mucha parte de nuestra nuestra nueva etapa pues esas personas tan lindas pues se hicieron parte de, de todo esto de muchas cosas y grandes cambios que han sucedido y pues básicamente sí ha servido de mucha inspiración todo todo el carisma y toda la dulzura que emanan estas personas y pues de alguna manera quisimos tenerlos plasmados en, en ese en ese nombre de, de, del EP, pues, porque pues básicamente marcan una pauta totalmente en nuestra vida a la cual antes quizás nunca teníamos pues presente, pues. Entonces, Todo llegó todo se alineó y pues seguimos manteniendo contacto con estas lindas personas las cuales son maravillosas y pues de alguna manera u otra el ep se llama paper house gracias a, a ellos a mí me eh, bueno yo en, en su momento en el maría que no recuerdo qué número fue que les dediqué hay un dos por uno y tiraron paro de colaborar con un audio muy divertido <risa> este Eh, ya conté la historia de cómo me conecté con la portada, este ahorita vamos y me cuentan su historia de la portada, pero sí quisiera leer esto que dice, Paper House es el resultado de un periodo de improvisación, espontaneidad, descubrimientos, unión, ayuda y conexiones extrañas. Su estructura, esencia y espíritu son resultado de la mera energía de la hora. Con amor, Benji Rotten, Benji Rotten, este y, y creo que bueno ahorita que hablábamos uno de, de todos esos encuentros fortuitos y me, me parecía curiosa la, la escena que me narraban de llegar como como fan como alguien que admira a alguien y, y de pronto encontrar desde un compa hasta que alguien que justo te abre esas posibilidades ¿no? de, de ahí de hacer cosas pues sí fue fue muy extraño porque la percepción que brandon y yo teníamos de, de tal vez la manera en la que si hacía esto de hacer música o lo que sea, era muy distinta a la que a la que descubrimos, ¿no? Y pues nosotros ya conocíamos a, a esta pareja de, de grandes personas que son Ali y Ben De pues conocer su música, ¿no? Que es grave, que es una muy buena banda, que nos gusta mucho Y una amiga de nosotros, Ananda, eh, que la conocíamos desde antes y también es una buena amiga pues ella siempre ha sido muy muy sociable y muy amigable, entonces ella por lo general conoce a casi medio mundo, y en una de esas reuniones en su casa conocimos a este Ben, y pues sí, nos acercamos a él pues pues como muy asombrados y como fans de... pues nos gustaba su música y, y nos gustaba verlos en vivo, y de ahí comenzamos a platicar con él, y pues sí fue muy extraño que... La primera vez que, que hablamos con él Él nos ofreció grabarnos, ¿sabes? O sea, fue, fue algo muy extraño Y muy sorprendente para nosotros Que alguien hiciera eso por nosotros Y... Pues sí, o sea En base a... A esa oportunidad A, a ese como ofrecimiento de grabarnos Surgieron las canciones En realidad no teníamos canciones hechas O sea, las canciones y el EP surgieron Gracias a a ese encuentro, ¿no? que, que en realidad fue muy extraño y, y ahora nuestra relación con ellos es muy es bastante bastante fuerte y, y, y especial. Y pues todo se basa en lo que escribimos, en, en, en lo que pusimos en descripción acerca de nuestro primer EP, de Paper House, o sea sobre la la mera energía del momento ahí lo describimos en, en sintonía a lo que pasó con con todo esto que acabamos de de contar y todo se basa en eso en en lo que las oportunidades y, y las personas se juntaron y pues nos nos pusieron ahí pues y pues gracias a todo esto pues estamos aquí y pues seguimos actualmente teniendo la oportunidad de, con, de convivir con ellos más cercanamente y de seguir haciendo cosas y no dejar de, de limitarnos a ningún a ningún aspecto y seguir experimentando en todo sentido y, y aprovechar la, la energía de la hora pues porque todo se basa en eso inglés ¿Y, y qué hay entonces o se abre esta posibilidad con, con la gente de grave, les dicen, arre, nos gusta, lo vamos a grabar, pero hay una energía que tiene Paper House, que es su energía, que ahorita me hablaban algo, tú mencionaste eh, Eduardo, que era algo así como que las rolas las hicimos y las dejamos de alguna manera, a mí me encanta el Paper House desde que lo escuché porque, que me prende, me motiva, siento que está cargado de una energía, yo le dije gracias, hace rato, gracias. tenía ganas de definirlo y era así calarse para una guerra, pues, o sea, ponte tus mejores garras, o sea, vístete elegante para ir a partirte tu madre con, que, con con lo que sea en la vida, con lo que tú elijas partirte tu madre pero me parece que es un disco que a mí eh, me, me pone combativo, pero con una alegría no sé cómo explicarlo y lo que pregunto es eso, o sea, que cuál es la energía que ustedes volcaron en este paper house Y que aprovecharon obviamente estas circunstancias. ¿Qué estuvo antes? Pues, bueno, yo hablando por mi persona. Eh, supongo que yo... <risa> ya, esto se va a poner acá bien psicoanalítico, ¿no? Pero yo soy una persona muy... No sé, o sea... A veces me cuesta explícitamente combatir muchas cosas, ¿no? Y, y hablar muchas cosas y... Y frustraciones o todos estos sentimientos que, como rabia o lo que sea, toda esta energía cruda, eh, la canalizamos de esa forma, ¿sabes? O yo por lo menos la canalizo de esa forma y, y siento que que tal vez en persona no puedo ser alguien <ríe> tan agresivo como en la música, pero también es como cuando tocas ya como que algo te invade en otra manera, ¿sabes? Como que como de alguna forma te da energía te da como esta energía sabes que sale de ti y y, y es lo que me gusta a mí pues de tocar con, con Brandon no de tocar yo o hacer música o lo que sea que pues note y, y sí vaya que que muchas de esas sensaciones son rabia ira y enojo por muchas cosas que pasan pero trato tr Tratamos de canalizarlas de esa forma, ¿sabes? A través de, de la música o cualquier otra cosa. Uh, <risa> pues... La energía de, de este álbum en, en, en lo específico, como desde mi punto de vista, pues... Lo canalizo desde muchos aspectos, porque... Todo irradia hacia... Hacia lo principal que era hacer música y hacer sonidos para nosotros y con esta con esta cosa que pasó acerca de grabar el ep pues vinieron un chingo de ideas para, para plasmarlas en esto que queríamos hacer nuestra primera obra sabes entonces lo que está en el álbum básicamente es lo que lo que marcó la pauta de, de lo que ahora quizás somos o vamos a ser o fuimos incluso. Porque todos tendemos a evolucionar en un en un aspecto creativo muy diferente a, a la de las demás personas. Entonces, siento que este Paper House, a pesar de que ya ya tiene rato que grabamos, no deja establecido exactamente lo que lo que somos actualmente y lo que vamos a hacer porque todos estamos en constante evolución creativa o sentimental con nosotros o con las demás personas y pues a pesar de todo esto y de las complicaciones que hemos tenido cada cada persona en su vida nos ha servido como para para marcar la pauta de todo lo que fuimos a, con, con el pasar del tiempo porque pues no dejamos de ser Unas personas calladas y tímidas a pesar de, de las circunstancias que nos ha puesto pues este proceso, ¿sabes? Entonces, la energía de Paper House está en la energía de la hora, en la energía de, de haz lo que lo que puedes, haz lo que quieres y déjalo como como lo quieres plasmar, porque es algo que ahí se va a quedar y a pesar de de que ya no hagas las mismas cosas, siempre se va a quedar ese sentimiento de de sabes, como de decir, esto fui, esto voy a hacer y esto quiero hacer ahora, porque todos vamos a estar en ese constante cambio toda la vida y es algo que nunca vamos a parar. Entonces, todo se resumen que Paper House es eso la las emociones transmitidas a partir de la hora del momento y de las personas con las que llegamos a convivir Sí, y, y pues eh, también pues queremos no que no queremos pues sentirnos estancados en nada ni ni limitados de alguna forma y pues también pues sí es es como dice brandon que pues nuestra música como nosotros estamos en constante cambio, pues porque, pues no sé, así somos las personas, así somos los así somos los humanos, y, y pues va muy ligado toda la música o lo que sea que hagas a ti, entonces esto evoluciona, seas consciente o no contigo mismo, entonces siempre va a estar en, en constante cambio, y es curioso ya que... Ya, ya haya pasado el tiempo de grabar esto y hacer todo esto ver cómo qué clase ajá, como qué clase de, de energía estábamos que en qué sintonía estábamos brandon y yo en ese entonces y, y en cuál estamos ahora y, y estábamos hablando de eso el otro día y eh, pues sí es, es muy es es muy interesante ver cómo evolucionas tú y, y lo que haces Y de esta <coughs> Ay, <wey>. <coughs> <coughs> <coughs> eh, de esta manera se vuelve como obviamente un registro muy puro no de, de un momento de, de vida claro. o sea no no que toda no toda grabación pues, todo la grabación todo disco es un, es un, un registro no de, de algo de un momento se hizo en un momento pero así como ustedes lo dicen o sea, la mejor es ni ya sabemos si usar esa palabra no la cuestión artística pero pero se puede aproximar mucho pues porque Esto de que no haya una búsqueda previa de ustedes como de tener ese objetivo de... Pero que sí, sí, sí tener estas ganas de, de sacar, de expresar, de gritar, de, de hacerlo. Creo que pues muy, este, muy bien, muy bien, muy bien canalizado. Eh, ¿Qué? Pues vamos con otra rolita, ¿no? Porque ya me sentí ahorita medio trabado. <risa> <risa> Va. Va. Que esa que se llama... ¿John Lurie? John Lurie, sí, el, el gran músico de Long Lizard y de varias otras cosas. Les queremos, quédense con esta rola que ahí estamos de regreso ya. Escuchamos John Lurie. Dice que esta canción ya no la pueden tocar y reitero el comentario que hiciste hace rato Eduardo que decías que estas rolas pues de alguna manera ahí se quedaron ya. Fueron una especie de exorcismo, qué sé yo. Cuéntannos. Pues uh, a ver. Pues no podemos tocar esta canción hablando de las las veces que hemos tocado en vivo. Ha salido ha salido muy muy mal. <risa> Porque, no sé eh, Pues sí, no sé, supongo que cambiamos o no sé Pero también, pues sí, o sea, lo, esto, estas canciones las vemos nosotros dos más como, como jams, ¿sabes? Porque desde cuando hicimos la grabación La estructura de la canción, no, no había estructura de canción Entonces, <risa> yeah. recuerdo que eh, que la vez que lo grabamos, que solo pudimos grabar las baterías porque les mentimos a, a a este a este Beny Ali de que ya teníamos las canciones cuando no teníamos ya las no teníamos las canciones hechas. <risa> Entonces, todo lo que escuchan en el EP son básicamente puras improvisaciones en algunas partes Ajá. y eso es lo que le da oportunidad a que sea un disco espontáneo y fácil de digerir, aunque muchas personas Digan lo contrario No es cierto <risa> <risa> No es cierto sí, eh, No, no no, tienen, no tenían estructura cuando las hicimos Y las, las hicimos el mismo día Las terminamos de estructurar el mismo día Y esta canción en específico Fue también grabándola Fue muy Muy, muy difícil Recuerdo que esa vez Brandon y yo estábamos tratando de terminarla ya y Brandon ya estaba deshecho porque <risa> ya no podía, estaba como que bien enojado con la canción y conmigo y era así como, no, ya no quiero, ya no puedo, ya no está saliendo esto. Y ya nomás, así, no sé, nos volteamos a ver y dijimos, pues ya hay que grabar y lo que salga está bien. ¿Y eso salió? Pues básicamente, chips sí, pues... Estaba yo encabronadísimo con Ángel porque le dije así de no mames, es que la neta, ya grabé todas las baterías, pero solo falta este y la neta, ya, ya me cansé a la verga. Ya estaba sudando, ya estaba cansado con los dedos hinchados y dijimos, pues eso básicamente, de que no, pues ya lo que salga en esta toma y salió eso y, y se quedó. Y nos gustó el, el resultado final y a pesar de eso seguimos remarcando y poniendo muy en pie algo. Lo que pusimos en el, en el EP sobre la energía de la hora entonces supongo que eso fue la magnífica cosa que logró que esta canción se hiciera y, y que la puedan escuchar sí, es que la neta está yo creo que gente que pudiera escuchar crea que es performático no todo el choro que, uh -huh. que están tirando no pero constato o sea es real de verdad es de esa manera y y, y que y, la, al menos yo, pues, que no puedo hablar por nadie más, obviamente, ¿no? Pues yo aprecio mucho ese jale, la verdad, desde que lo escuché. Y, y, y siguiendo este ejemplo de que, que hablábamos hace rato, que qué chido está dejarse llevar y que de repente todo empiece a fluir, y como cuando uno quiere a lo mejor buscar soluciones y, y se encasilla, como mejor en esta rola de nada que soluciones, pues mejor déjala fluir, ¿no? En lugar de acá. Que es lo mismo que pasó con la portada, pues, que le pensaban mucho, ¿no? Y al final, que es que es ¿cómo obtuvimos esa maravilla de portada aquí? Bueno, pues esta portada pues tiene bastante trasfondo a pesar de, de lo simple o banal que pueda llegar a, a verse. Pero tuvimos una serie de conversaciones, Ángel y yo, acerca ya casi cuando iba a salir el, el álbum ya bien masterizado y todo ese pedo. Entonces, cuando nos pusimos a preguntarnos acerca del arte sobre el álbum, pues solo estábamos en... en en mi cuarto. Pensando y pensando pensando. Y, y a pesar de que no nos decidíamos en ninguna cosa. Teníamos planeados un chingo de cosas para, para poner. En la portada. Y yo unos meses antes había ido a la playa con mi familia. Encontré una máscara cerca de un viejo ermitaño. Hecha con hojas de, de palma. Volteamos a ver mágicamente esa máscara en la, en la luz roja que, que provenía de mi cuarto ángel la miró tomó una fotografía y básicamente esa es la portada que tenemos es, es básicamente eso o sea todo se resume a la misma cuenta y lo que comentamos pues, redondear todo el trabajo porque ese tono y Y esa expectación de esa máscara que ya comenté en su momento Y les dije a ustedes que tuve una igual Y, y justo recuerdo, o sea, no no no puedo olvidar ese rostro pues Ese vacío en boca y ojos que, que te genera tanto pues es, es para mí como un trance muy cabrón en el que uh -huh. está esa máscara Y supongo en el que estuvieron ustedes Porque Encuentro Mágico 2.1, el que ustedes quieran Pues este lugar de ensayo, ¿no? Porque fueron amenazados Su vida corrió peligro en el anterior lugar, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> Es que está bien cagada esa historia porque nos nos estábamos estábamos ensayando en la anterior casa en la que yo vivía y pues nos amenazaron con, con multarnos por todo el ruido y el desbergue que hacíamos. Incluso mi familia cuando ya se hartaba totalmente eh, de nosotros eh, tocando, pues nos apagaba el switch. Mi mamá y mi abuela apagaban el switch para que dejáramos de tocar, se apagaban los amplificadores y a pesar de Ay. eso seguíamos tocando a veces. Y pues... Si sí, a veces dejábamos de tocar pues era ya por las denuncias que, que nos querían poner y llegaron a pues, a excamarnos, pero pues eso nunca nos limitó a, a dejar de seguir creando música y seguir creando todo tipo de cosas y pues es lo bello pues de que las limitaciones que nos pusieron a pesar de eso lograron conglomerar estas cosas que ahora vemos uh, lugar de ensayo. Pues sí, pues pues ese cuarto es, es un buen recuerdo porque aparte de que fue la casa de infancia de Brandon, que se tuvo que despedir hace unos meses y fue todo muy sentimental porque técnicamente pues yo, también fue mi segunda casa ahí y y muchos de, de mis mismos recuerdos y, y anécdotas las comparto con Brandon porque compartíamos pues sí una, un un mismo lugar, ¿no? Y era especial este lugar porque podíamos estar ahí podíamos tocar, podíamos fumar, podemos hacer todo eso, ¿no? Y, y fue fue ya culero pues caer en la realidad de tener que desprenderte de todas estas cosas y que pues nada es perpeto y, y todo ese tipo de cosas. Pero pues sí, la vida como terminan alineándose muchas muchas cosas, muchas energías y y, y, y pues después Justo después de que, buscando desesperadamente un lugar para enseñar, porque en ese tiempo estábamos tratando de sacar las canciones para la grabación, pues surgió esta oportunidad de poder grabar en, en, en la Academia de Música de, de gabi que pues estaban de vacaciones, que es una academia de música pues normal, o sea, si niños de seis años iban ahí a a aprender piano. El típico fantasma que hace música. Ajá. Y ahí pudimos... Ahí, ese fue el lugar donde creamos lo que lo que se escucha en Paper House. Y donde grabamos eso. Y donde fuimos todos los días, una semana, a tocar. Eh, cinco horas al día para tratar de sacar algo. Lo que pudiéramos, lo que fuera. Y, ¿Y sí, pues... Básicamente es eso. Ahí nomás quedó, pues. <risa> Chido. este Posteriormente la, eh, la grabación, me decían cómo se desarrolla, este dónde fue, quién estuvo ahí, alguien les produjo, qué show. Pues también fue cambiar la percepción de lo que teníamos en cuanto era hacer música o grabarla, porque sí, pues teníamos toda esta idea de lo clásico, ¿no? de ...pues te tienes que conseguir un lugar... ...como un estudio o un productor... ...que de que te ayude, ¿no? Pero pues no, o sea... ...este Grave, o sea Ali y Ben... ...nos introdujeron mucho a esa idea... ...pues que es bastante real... ...que es pues hacerlo tú mismo, ¿no? Y ellos producen... ...Grave produce toda su música ellos mismos... ...y, y les da total libertad... ...y el ofrecimiento de ellos... ...hacerlo, pues también fue muy extraño... ...y el día de la grabación... En este lugar que está hasta las águilas, que está todo su que está demasiado alejado de donde nosotros vivimos. <risa> saludos de Los saludos a Academy. <risa> <risa> pues pues sí, no sé, fue bastante improvisado todo. Fue descubrirlo en ese momento y pues de productor, pues nosotros técnicamente fuimos eso junto con, con ellos, ¿sabes? O sea, nosotros Nosotros eh ellos nos grabaron y pero pues nosotros estuvimos con total libertad de hacer la música y, y creo que así es como se debe concebir, ¿sabes? Teniendo total libertad y lo mismo pasó cuando fue la como postproducción por así decirlo de, de esto. Hicimos la mezcla junto con con este Ben y y fue es, es muy hermoso que poder como que nos inclu, que incluirte en este proceso, ¿sabes? Es como todo un descubrimiento de de todas estas etapas y todo todo lo que conlleva y engloba hacer esto junto con todo todo como el conflicto de saber cómo crear un arte y un concepto o, o lo que sea o una idea. Eso fue eso fue nuevo para nosotros, ¿sabes? No, nosotros creíamos que que nosotros tocábamos la música y, y eso era o sea, eso era todo sabes tocar la música pero es en parte lo como lo que dice el texto pues que fue descubrimiento y y bastante aprendizaje sabes y bastante no sé. y chido las personas que se ponen a compartir no porque también luego Este, está el que eh, le da miedo, no quizá que, que le puedan robar algo, y pero qué perro toparte en, en esta cadena de, de situaciones con, con la banda abierta a, a mostrar todo ya que ustedes también aprendieran. Y estaban ahí buscando un nombre. El nombre pues estuvo bien cagado porque duramos así fácil dos semanas reuniéndonos en, en mi casa pensando y estructurando ideas, Viendo un chingo de películas para que se nos ocurriera algo, pues porque porque esa parte de de autodenominarnos como algo, pues nunca se nos surgió, ¿sabes? Fue como de no mames, como que tenemos que tener un nombre? Uh. <ríe> y un día en una lluvia de ideas así ya estaba el álbum ya producido y ya estaba mixeado y dijimos, pues este es el día, este es el día en que lo tenemos que hacer, este es el día en que algo debe de salir. Nos pusimos truchas, nos encerramos varias semanas, así como te estaba mencionando para descubrir cómo nos íbamos a llamar. Hubo muchas ideas en la en la mesa las cuales pusimos, pero pues se quedó Denji Rotten por por básicamente pues lo conglomerado que que puede llegar a hacer, ¿sabes? Entonces Denji significa como la felicidad, a pesar de, de lo turbio, que puede llegar a volverse un momento. Y también pues, proviene del otomano. Okay. Entonces, eso lo hace más interesante. Y el Rotten también pues fue como la mezcla de las dos palabras y de la sintonía para que coordinaran bien. Es lo que siento, güey. Voy a llorar, güey. <risa> lo siento cuando los escucho. <risa> y lo, y lo, lo que también, una de las cosas que... Vimos a pesar de ya tener el nombre era de que en realidad significa como flor en otomano denji es como flor y es como la flor muerta sabes y pues de ahí se, de, ahí se desarrolla el nombre de, de cómo nos llamamos en realidad sólo es un juego de palabras que funciona bien entre las dos no es cierto no le hagan caso la verdad es que nuestra no vida no es tan profunda no somos interesantes nada no, este pues la gente de allá no sabe si están hablando en serio pues mentira yo tampoco y que chido pues al final estamos pasándonos la bien quiero poner una que es breve Este de un 1 minuto 19 segundos la puse aquel día en el 2x1. Este para mí es el el Marc el Marc Rothko de de, de Benji Rotten, es este sin título, así que este, pues vamos a escucharla. Me gusta mucho como los contrastes de, de estas rolas son como dos emociones, ¿no? ¿Qué me pueden decir del sin título? No pues, tiene... sin título. Pues es una canción Pues muy energética, o sea, muy muy física, ¿sabes? muy eh, Pues también tiene esta idea de como lo crudo, y, y sí, como muy físico, porque esta canción, cuando la tocamos, Brandon y yo, sí requiere como cierto, <risa> cierto esfuerzo físico de nosotros, ¿sabes? Y que en parte creo que también... Mientras crecíamos tocando música y creando, eh, era parte de, de la idea de cómo nuestra música salía, ¿sabes? Que era muy, de alguna forma física, como iba muy, muy a esa idea, como... Digo, no no éramos conscientes de eso, eso ya yo lo descubrí cuando ya las canciones estaban, pero sí son muy físicas, muy corporales y muy... ...como que llevan esa energía, ¿sabes?... ...que fuera de... ...de intelectualizar o cualquier otra cosa... ...es como más físico, más... ...energético, no sé. Preséntala, Brandon. Pues... ...sin título, pues... solo ...sólo se deriva en una simple cosa. En no prestarle atención a ningún otro tipo de cosa... ...más que a lo que estás sintiendo en el momento. O sea, sólo te debes de dejar llevar por la música... Y no prestarle nada más la atención a, a lo que está todo alrededor más que simplemente a, a lo que está sonando y por eso decidimos ponerle sin título a la canción para que no para que no hubiera como que distracciones ante ante el momento porque la canción es es una mezcla caótica de sonidos la cual se desenvuelve en, en algo lo cual es explotar en todos los sentidos como persona entonces así yo describiría a sin título Y si tiene, eh, eh, es que son como dos, yo mamo con lo de Rodko, pero de neta cuando, cuando lo escuché, porque me acuerdo de estos cuadros de Rodko que es como este, un tono y otro tono, no y, y me encanta así cuando, porque es como al principio, y luego ya cuando viene esta parte que yo le llamo hawaiana, pues está onda así como más tiki, es como ya te empiezas a mecer rico, no es como buena la transición. Entonces, ¿cómo se llama? Sin título. Eso fue sin título, ¿no? Yeah. O oh, no. Uh, también nos cuesta ya mucho tocarla en vivo, esa cosa. Habla por ti. Ah. No, creo que creo que cuando hicimos estas canciones sí estábamos bastante energéticos y entusiasmados. Y como que eso sí nos sí nos puso como en una misma... Nos sincronizó a Brandon y a mí. Con respecto a nuestras energías, ¿sabes? Como cuando... Brandon y yo somos como personas muy... Uh, confundidas. Como que no sabemos... Explícitamente... ¿A dónde vamos? Expresarnos, ajá. O, o a dónde vamos, o, o lo que sea. Pero... Vamos con en, ese, en ese momento sí fue bastante... Bastante energético todo, ¿sabes? Era... Era dar lo que sea que pudiéramos dar y y sí como un chingadazo ándale como un chingadazo fuerte no para que te escuchen la neta si no es complicado y tienen alguna obviamente no han estado ensayando por, por todos estos dramas y, y acá obviamente no tienen un lugar pues no no o si tienen ya cuentan con un lugar para ensayar ahora que regrese la normalidad Sí, tenemos a Uh, a Nine Corners. <risa> ah, está en sí. Nine Corners. Sí, es, es, un, es un buen lugar para ensayar. No te... No te está... No tienes... No estás enfocado mientras tocas en si... Va valer, si va estás corriendo algún peligro, ¿sabes? Okay. Entonces, te deja enfocarte en ensayar. Sí. Aunque al mismo tiempo es frustrante porque apenas comenzamos a ensayar ahí y ocurrió todo esto. Y tienen... Eh, ¿Alguna idea de a dónde puede ir el, el, el siguiente sonido de, de Benji Rotten o hay que esperarnos a que se grabe ese día? pues, pues Lo único que podemos hacer incluso nosotros es esperar a, al día en que en que volvamos a compaginar de nuevo y nos sintamos tranquilos todos y todas para para volver a, a reconectar nuestros mundos y lo único que podemos hacer o lo que pueden hacer ustedes como audiencia es esperar los nuevo lo nuevo que tengamos preparado y pues los nuevos cambios se vienen siempre, entonces la evolución sonírica es parte de nosotros, entonces la evolución es lo único que que se puede esperar de esto porque todas las personas como te venía comentando, pues tendemos a cambiar demasiado en todos los tiempos. Entonces, hacia los nuevos sonidos que que estamos pensando no no son resumidos a, a autodenominarlos como como un solo género, ¿sabes? Queremos intentar sabes como explorar todo lo que podamos y hasta hasta que topemos con la pared, ¿sabes? Pero pues, todo todo se resume en eso en lo nuevo que venga es es la evolución que, que sintamos. Sí, pues Eh, yo estoy bastante ansioso de ya poder como entrar a este a esta parte de solo solo ensayar sabes como que solo enfocarte en, en, en tocar con las personas que quieres tocar y, y concentrarte en, en crear música y, o sonidos o lo que sea que quieras crear y solo y solo como enfocarte en eso sabes solo mantener toda tu atención y energía en eso y Y por más que tal vez nosotros querramos tener algún control de, de los sonidos o lo que, que querramos crear, pues no, a veces no, no hay ese control. Como que simplemente estás influido por por lo que está pasando en ti, por lo que estás escuchando, por lo que estás viviendo, y la música o lo que sea que haga sale. Yo... <risa> Es bastante frustrante todo esto de la cuarentena porque pues Brandon y yo no hemos podido enseñar y también con, con esto de que ya tenemos a, a un bajista, pues queremos, ya estamos como bastante ansiosos de poder otra vez como conectarnos de ese lado, ¿sabes? Como con la música y todo esto... Es bastante frustrante y triste como creo que la mayoría de las personas lo estamos viviendo como todo esto del que el mundo totalmente se paró y tomando todas las precauciones. Pero sí no no yo solo quiero como <risa> esperar, ya no quiero esperar ese momento, ya solo quiero concentrarnos en tocar y y Creo que lo que nos sirve a nosotros es no tener Tal vez expectativas de no, no, no. De nada Ni de De lo que queramos crear Porque eso a veces frustra o, o, o estanca O limita tu, tu proceso o, o lo que sea que crees Y Yo sé sea, Tienes que como tratar de dejar la puerta abierta A lo que salga y, y tratar de dar Pues lo que sea que tengas que dar O, o lo que puedas dar Y Pues está inter, está interesante porque ya hemos cambiado bastante sobre cómo pensamos o so, toda nuestra persona en realidad y y ya como solo de pensarlo me emociono y es interesante eh. ver ahora cómo van a ser nuestros procesos y cómo vamos a, a crear esto y pues ahí va <risa> están saliendo cosas que nos gustan cosas interesantes esperen las y creo que bueno todas estas emociones supongo también ahí las vamos a, a ver reflejadas, la neta como siempre el, el tiempo se, se pasa en friega a, a veces empieza uno y dice una hora con que la vamos a llenar pues ya ya se nos está ya Se nos está yendo, la neta, chido por venir, eh, chido por conocernos, aquí tienen un espacio para lo que quieran hacer, más allá de, de música, de tripeos, y un día dicen, préstannos una hora para gritar, o, o para hacer sonidos de changos, monquiquis, <risa> con estas cosas que les agradan, <risa> adelante, ah. no, son libres, aquí tienen un espacio, me, me gustó mucho conocer más a fondo, eh, y, y, y conecto con muchas de, de sus ideas, así que, bueno, pues, eh, ojalá, Nos volvamos a ver pronto, vamos a escucharla, esta rola que se llama Weisse Moi, castellanizada, y en, en franzhute, ¿cómo se llama en franzhute? Vizimo, ¿qué quiere Bizimoy. decir? Fóllame, cóllame vida, cógeme, cógeme. Nos despedimos de este María Especial, una entrevista con Denji Rotten, Brandon y Eduardo, de quien somos fans y les tenemos mucho aprecio y estaremos esperando las cosas nuevas. Nos vamos con esta última rola del Paper House y por ahí quedaron cosas que, que no hablamos, pues ojalá vuelvan a venir. La neta, cuando gusten cuando aquí gustes. vamos a estar. Estamos sí, sí. encantados de, de verte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad mm -hmm. la difusión y esperamos vernos pronto. Gracias, suerte. Saludos a Benja, Isa. Yali, terror. Caos es vida. Adiós. Carón.com